Bueno, Pali, una mañana muy, pero muy este húmeda, hasta hace un rato, mientras venía eh, manejando hoy siete y media de la mañana, dije debe haber unos 400 metros de visibilidad. Después escuché que había unos 500, mm, sí. así que no le había errado en mucho. Antes, hasta hace un rato, no se veía casi nada y ahora se ve un poco más, pero está todo nublado, está toda nublada la ciudad de Santa Rosa. Por ahora no, no está lloviendo, no está lloviznando, pero sí está como dando vueltas esa... Esa posibilidad de lluvia, no sé qué dice el... Eh, recién, recién la da para la noche, eh. para hoy no, Bien. a la mañana bueno, y a la tarde no, pero bueno. Cualquiera claro. que se haya olvidado las zapatillas afuera, como es mi caso, están húmedas. Y sí, sí. No están mojadas porque no llovió, pero están húmedas y el asiento de la bicicleta también. 98% es... Mauro de humedad ahí a esta hora. Bueno, claro. casi, sí, sí. casi 100. Mm. Bueno, con este, con este día vamos a tener muchísima actividad en la calle mm. porque hoy este van a estar los estatales, van a estar la docencia este de la provincia de la Pampa en las calles, también van a estar los centros de estudiantes en la calle y hay que sumarle una protesta más que no se va a unir a estas últimas, a estas tres de estas tres eh, eh, esta única manifestación contra la represión en Jujuy, sino que van a estar en la calle que son eh, los eh, colectiveros de Uta, eh Enrolados sí. en UTA, que todavía no tienen un horario, pero sí van a manifestarse en las calles de Santa Rosa. Habitualmente, lo que hace la UTA es caminar desde la calle Mansilla hasta la terminal, que es eh, más o menos el, el lugar que habitualmente lo hacen, o hasta el centro cívico. eh Puede que pueden llegar a confluir todas estas, estas manifestaciones en el, en el centro cívico cuando la intersindical movilice seguramente esta casa de gobierno. Así que todo eso lo vamos a determinar durante la mañana. Vamos a estar vamos a tratar de estar en más o menos en todos los lugares, pero eso es lo que puede llegar a pasar durante la mañana aquí en la ciudad de Santa Rosa con una una mañana muy pero muy húmeda. Y hay que andar con algo de abrigo a esta hora porque hay un vientito y hace que baje un poco la temperatura. Sí, recién mencionas bueno que la intersindical, bueno, en la, la CTA también, bueno, han convocado el paro y se movilizan eh, desde las 10. Eh, Utelpa se diferencia nuevamente, eh, va a ser una movida en la avenida Belgrano frente a su sede sindical, no va claro, a ir a la no plaza. No se van a unir ahí. No, no van a ir a la plaza aunque sí. ayer dijeron desde la conferencia de prensa que habían hablado sí. con los docentes o la docencia mm. para para unirse vamos a ver, sí. también están los autoconvocados docentes, claro. sí. que se van a juntar en primero de mayo y Raúl Bedías sí. ellas seguramente van a van a caminar a la plaza San Martín, pero parece ser que la UTELPA, por ahora no, ayer mandamos algunos mensajes, no contestaron mm. eh, para saber qué iban a hacer, pero bueno eh, convengamos que La hotelpa está dando algunas algunas señales de algunas distorsiones respecto a este a, a manifestarse por una cosa o por otra. Claro. Este mm. eh y lo más o menos ha mostrado lo ha demostrado en estos últimos días. Sí. Así que veremos qué pasa durante la mañana, pero va a haber muchísima gente en la calle reclamando, así que vamos a estar eh, contándolo. Mientras tanto, Eh, les cuento cortito que durante estos días hubo trabajo de comisión en el Consejo Deliberante, mañana va a haber sesión del Consejo Deliberante y este entre los temas importantes que se van a se van a tratar y se van a aprobar, este no sabemos si por unanimidad, pero sí seguro que por mayoría o por lo menos así salieron en el en el trabajo de comisión, van a ser dos dos dos proyectos, uno es la etiquetera de para que venda las entradas a través de una plataforma Eh, para los espectáculos eh, en la provincia en el, la otra... en el teatro español en el teatro español sí, sí. exactamente teatro español y la otra es eh, el aumento del boleto en colectivos ah. estos dos temas en comisiones salieron por mayoría la oposición va a sentar posición en el recinto que habitualmente ah. lo hace eh, sobre la etiquetera puntualmente eh, va a salir por mayoría va a salir salió por mayoría en comisiones con el apoyo del frepam Pero no así con eh, no así por comunidad organizada y por el pro y sí hubo tres modificaciones que así va a salir el proyecto y tiene que ver uno para que eh, los espectáculos provinciales nacionales e internacionales puedan optar por sí o no usar esa etiquetera o directamente ir a comprar la este, el, el, el ticket eh, a caja digamos uh -huh. directamente al, al teatro español la otra modificación Tiene que ver con la el tiempo que va esa etiquetera va a funcionar en santa rosa o en la en la provincia de la pampa en realidad en santa rosa más que nada eh que va a ser por un año y después que se cumple ese año tiene que haber una reno, renovación y tiene que volver a pasar por el consejo deliberante eh la posibilidad de un año más que esa etiquetera pueda este vender tickets eh de espectáculos. En, en Santa Rosa. Y la otra tiene que ver con la excepción de pagar el 15% más el IVA cuando vas directamente a Ventanilla a comprar el ticket y obvias comprarlo a través de la plataforma. Esas tres eh, modificaciones, algunas fueron aportadas por la oposición, pero sí va a salir con esas tres modificaciones que eran eh, los puntos Eh, de, de mayor debate en las comisiones. Eh, Mariano Rodríguez Vega es el presidente de la Comisión de Hacienda donde pasó este proyecto y también invitaron al secretario de Cultura Pablo Ferrero y nos hace una consideración de este proyecto de la etiquetera para la ciudad de Santa Rosa. Buenos días. Eh, el pasado día viernes en la Comisión de Hacienda y presupuesto. Desde la oposición se plantearon algunas sugerencias sobre el proyecto de ordenanza que fue enviado por el Ejecutivo y lo que hace es justamente ampliar el servicio de venta de tickets eh, a través de una etiquetera justamente eh, para el Teatro Español de la Ciudad de Santa Rosa y en ese sentido hoy definitivamente avanzamos y hicimos un trabajo en conjunto en estos, en estos días con algunas eh, un par de aclaraciones sobre el convenio que, que se va a firmar, que va a firmar la, la municipalidad, simplemente en cuestiones de forma. Por ejemplo, algunas cuestiones tienen que ver con que los artistas locales van a poder prescindir del uso de la etiquetera y eh, se va a seguir vendiendo y van a poder utilizar la, la boletería Eh, digamos, con, en, en el lugar, en el propio teatro, lo cual igualmente, aunque la etiquetera esté vigente y aquellos artistas que prefieran utilizar la etiquetera, igualmente eh, el teatro va a estar abierto y la boletería va a estar abierta para que se pueda sacar allí también cada una de las entradas en los espectáculos que se brinden eh, en ese lugar. Lo que sí me parece importante destacar es el trabajo en conjunto, el diálogo permanente con la oposición, con el bloque oficialista y también la predisposición y la voluntad de la Secretaría de Cultura, en este caso por parte del Departamento Ejecutivo, en avanzar y aceptar las sugerencias planteadas eh, que son meramente cuestiones de aclaración y que nos parece importante siempre el trabajo eh, sobre el diálogo, el consenso, para que se pueda ampliar el servicio para los santarroseños que sean propios justamente fin de semana tras fin de semana ver en el Teatro Español distintos eventos y ahora van a tener la posibilidad de hacerlo a través de la venta de una etiquetera que es la venta online de esos espectáculos para sacar su entrada eh, en definitiva digo es un beneficio importante que esta gestión se brinda hacia los santarroseños y las santarroseñas en su conjunto como se viene trabajando desde hace, desde hace tiempo bueno Eh, Mariano Rodríguez Vega, el presidente de la Comisión de Hacienda y concejal del FREJUPA, para dejar aclarado, la etiquetera salió por comisión por mayoría con el apoyo del FREPAM, el aumento del boleto del colectivo salió por mayoría sin el apoyo de, de toda la oposición, y lo que llama un poco la atención es que en el tema de la etiquetera una de las este de las propuestas, sobre todo la de bajar al 15% más el IVA de no pagarlo cuando optas por comprarlo por ventanilla, había sido de eh, la oposición, en este caso de eh, comunidad organizada, que no votó por mayoría en comisiones y dijo que va a sentar posición en el en, en la sesión de mañana. Así que esos dos temas van a salir seguramente por mayoría mañana en la sesión del consejo deliberante. Bien Maurito, completo. Eh, cuando tengamos más novedades más vale al aire. Como no Pali, hasta Dale. luego. Bien.